particularmente en la ciudad de la plata hay un medio tradicional eh, en el, el diario que se llama el diario del día que o sea, que sin, sistemáticamente nos ha in, nos ha olvidado y básicamente no no no estamos eh, eh, permanentemente eh, eh, en los medios y en realidad nosotros tenemos muchos reclamos ya sea particularmente eh, principalmente en las obras como primer punto hay una campaña mediática muy fuerte de sea, de la provincia y por ende del municipio eh, en el sentido de que hay una serie de obras que están licitadas pero la, la gran mayoría no están en curso eh, desconocemos verdaderamente si si si el presupuesto que se se originó se asignó va a alcanzar para esas obras que por que por otra parte ya sabemos que esas obras no no son no son lo suficiente o sea si se da la, la inundación nuevamente nos vamos a volver a inundar eso lo tenemos plenamente asegurado porque no alcanzan estas obras